Eh, ayer el gobierno nacional eh, le daba otra vez este clic al botón del dólar soja y es el dólar soja 2 y obviamente empezamos a, a chusmear a ver qué pasaba con eso eh, me tocó hace algunos eh, días conversar con un con un compañero productor de aquí de nuestra provincia y este me decía a nosotros la verdad que nos eh, nos mata el dólar soja porque nos encarece el, el insumo y este criamos chancho necesitamos comprar insumo este, que, que, que es, se hace con soja pero bueno vamos a conversar con Marcelo Rodríguez, es de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, para ver cuál es la mirada eh, de esta entidad. Eh, muy buenos días, Marcelo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va a vos y a toda tu audiencia? Muy, muy bien. bien. Contanos cómo reciben ustedes esta medida. mira la medida la recibí, la recibimos como como recibimos el, el primer anuncio del, del dólar soja 1, que Nosotros seguimos insistiendo que son eh, medidas muy cortoclasistas, eh, netamente recaudatorias y bueno, lo único que hace es eh, seguir con esta gran incertidumbre en vez de dar eh, claridad eh, ya sea en el tema eh, productivo. entonces eh, Y más eh, acá en la, en la provincia de La Pampa, que si bien tenemos producción de soja, pero... Que no te voy a decir que prácticamente no hay algunos productores tienen soja, pero la mayoría la mayoría de de, de los productores de la Pampa por una cuestión de de rendimiento ir en la zona donde donde donde sembramos acá en la Pampa, o sea prácticamente no la tienen entonces Lo que seguimos manteniendo es que realmente esto es un beneficio netamente para los exportadores y no para los productores. Uh -huh. El gobierno este justifica esta medida en función de eh, bueno darle cierto colchón a las reservas del Banco Central. Ustedes dicen que desbarajusta el resto de los precios del mercado. No, por supuesto. Por eso mismo que decimos que es netamente recaudatoria y aparte, eh, como también te estaba escuchando... Eh, ...cuando vos hacías la introducción... ...que realmente... Eh, es así, o sea se, se, se aumenta todo lo que son los subproductos de, de, del poroto de soja y, y entonces y también lo que decimos es que eh, ¿por qué dólar, eh, hay un dólar para la soja y no también para la ganadería o como también de la zona de la de o sea Entonces, cuando empezamos con todos estos parches, porque realmente son parches, eh, ahí es donde vienen todos los inconvenientes entonces, lo que nosotros estamos pidiendo y seguimos pidiendo realmente son medidas claras que se mantengan en el tiempo porque no no, no podemos eh, estar con esta medida hasta el 31 de diciembre, o sea, yo solo te vuelvo a repetir, lo de la medida cortoplacista uh -huh. y únicamente reparatoria. Uh -huh. Una medida clara para el sector que ustedes están esperando. Mira, la, la medida más clara, o sea, que siempre reclamamos, primero son el tema de las retenciones uh -huh. eh, y después Eh, es la, la, la diferencia de, de, de, de, de cambios de dólares. O sea, tenemos dólares para la producción, solo para la venta, entonces me parece que, que eso no no no nos facilita eh, la, en el tema productivo, o sea, porque tenemos un dólar para los insumos, otro dólares para las ventas, que eh, vuelvo a repetir, no son medidas claras y realmente necesitamos que... Que, que haya propuestas consensuadas, porque esto tampoco, esto lo único que hizo el gobierno fue juntarse con los deportadores, como fue el año pasado cuando cerraron las exportaciones de carne. Se juntaron con los frigoríficos en su momento y realmente al, al principal actor se lo deja del lado. Entonces me parece que ya es hora de que haya una mesa ...participativa de, de todos los actores... ...te vuelvo a repetir... ...como para consensuar algo... ...y que se mantenga en el tiempo... ...porque de esta manera no no no, no nos sirve a nadie... ...y también te vuelvo... ...también te, te quiero decir... ...que debido a todo esto... Eh, ...el productor también canadero... ...sobre todo acá en la provincia de La Pampa... La la, ...la la hacienda en el mercado de de Canuela... ...hace cuatro meses... ...no solo que no aumenta... ...sino que está bajando... También hay que decirlo, porque ahora eso no se refleja en las góndolas, tanto en las carnicerías como en los supermercados. Entonces me parece que eh, después, si hay un aumento, la culpa siempre la tienen los productores. Pero ahora, que hace cuatro meses, que no solo, como te dije, no no está aumentando, sino que está bajando, nadie dice nada tampoco. Me uh -huh. parece que que hay el, toda esta conjuntura que la verdad que que es más que complica y agranda la, la incertidumbre que, que los beneficios. Claro, me ordeno un poquitito. Hace un rato hablabas de los derechos de exportación. Ahí, ¿qué es lo que piden ustedes? ya eh que que haya un, un libre mercado y que realmente se hagan las exportaciones y nosotros necesitamos exportar porque pueden decir cuanto más exportaciones tengamos más eh dólares más divisas le van a ingresar al, al al estado es más el año pasado cuando cierran los subproductos de soja tanto la harina de soja como aceite cosas que nosotros no no las no, o sea no las necesitamos acá no la no entonces eh hay esas cosas son que que traban un mercado por ende eh que no tenemos ningún consumo y tendríamos que beneficiar con todas esas exportaciones porque cuanto más exportemos más ingreso de divisa más, más, más divisas van a entrar al país entonces y así mismo con lo de la carne la carne. Eh, exportar los cortes premium y si exportar los cortes premium vamos a tener todo el asado todo el, el cuarto delantero para para el consumo interno que es lo que realmente consumimos nosotros uh -huh. ustedes dicen entonces no no retenciones no derechos de exportación a es otro este que, que se supone no es del mercado interno exacto y aparte tener eh, que eso nos va o sea porque convengamos que el productor se eh, produce y, y ya tenemos un grave inconveniente con lo que estamos viviendo con el tema climático bueno el clima no lamentablemente no se puede manejar entonces todo lo, lo que se pueda eh, consensuar es en beneficio ya te digo de la de la producción y de las inversiones para, para nuestro país que es lo que necesitamos uh -huh. eh, y por otro lado decías viene bajando eh, el valor eh, de la de, de la carne pero sí. en, en los supermercados eso no se refleja Exacto, sí sí porque nosotros ya te digo de hace cuatro meses que el valor de la sienta eh, eh, o sea, no aumenta está bajando. Y, y no lo vemos a eso reflejado, porque los valores de la carne, si tú vas a un supermercado a una camisería, están igual que, que hace cuatro meses atrás. Entonces, también a eso lo que vamos es de que decimos, bueno, reflejemos también eso, porque parece ser que después lo único que reflejamos cuando aumenta. Pero no, que ahora tendría que bajar y, y, no, no, baja. no, y no está bajando. Y no baja. Eh, ¿A nivel provincial tienen algún interlocutor para que llegue estos pedidos a, a la Mesa Nacional? Mira, nosotros con con el gobierno tenemos diálogo eh nos nos reunimos en las distintas mesas agropecuarias ahora tenemos la la próxima que calculo que en en nuestros días tenemos que reunirnos eh pero eh lo que vemos es que independientemente de de la postura provincial o sea eh no se puede despegar de lo que es la coyuntura nacional eh, porque también lo lo, lo lo que nosotros vemos es en la parte crediticia no no hay uh -huh. créditos los créditos que hay están al 80-90% si vienen ahora ayer casualmente el gobierno provincial aumentó el el subsidio al doble al doble el 30% pero de todas maneras es es muy difícil producir. Con una inflación del 100%, eh, no tener crédito y la presión tributaria altísima. Entonces, eh, la verdad que, que si bien tenemos contacto, pero pero bueno, lo que es la conjuntura a nivel nacional es lo que la pasa. Uh -huh. Marcelo, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. No, gracias a vos y cualquier cosa a disposición. ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Marcelo Rodríguez de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa. Eh, no están conformes con el Dólar Sojas 2.